Quinto pedido de Banca del Vecino corresponde a la señora Mayer, Elizabeth, Elizabeth Mayer. Mayer. Ana, ¿estás grabando? Bueno, gracias por estar acá y gracias porque la gente pueda... Sí, Javier, te escucho. Pero primero, nos conocemos la mayoría si años grabando. Siete años Sí, acá, estamos grabando. Quiero llamarlos a la conciencia. Quiero que la piensen como padres, como abuelos, como hijos. Eh, eh, creo que es tiempo de hacer un cambio, apoyo todo lo que dijeron eh, los vecinos en la anteceden y así como decía Daniel, yo también formo parte de cuatro, cinco, seis organizaciones, soy base y es más, 27 años de machín me llevan a, a, a ser parte de, de, de la defensa de la tierra, de decir qué de tierra quiero. Creo que Que todos nosotros, cada uno, cada uno, a ver, haciendo memoria del pasado, viendo la evolución de, de la situación, eh, como darse cuenta que había cinco mil personas que no vinieron de Bariloche, esos son cinco mil personas que acá del pueblo que les estaban pidiendo la renuncia, y no es la renuncia desde la rabia, yo les tengo cariño, vos me cobraba la feria, vos me arreglabas la bicicleta, a lo demás lo conozco, vos Me, me, me ayudaste cuando tuve eh, eh, conectarme con el consejo a todos, los conozco y no tengo nada contra nadie porque no tengo nadie na porque no tengo nada más que la conciencia dentro mío que hace que les diga la conciencia a ustedes, que usted eso que renuncien que dejen que los que los sigan los que están anotados tomen el puesto de ustedes y vean que hacen vos, por ejemplo, porque no representas a... a que tener coherencia. Digo no al plebiscito. ¿Por qué digo no al plebiscito? Porque es algo que ya está, eh, eh, es obvio. O sea, la gente en la calle, una, una empresa que se compromete con el centro de esquí, pero va a poner la fuerza en una tierra privada comprada maravidamente porque si le pagaron, ya no a don Soria que hubiera echado el machín, sino a su hija, este... Eh, eh, Un, un 133 pesos gente ni nosotros, ni yo cuando compré en el 75 y pico mi chakra, para pagué eso, ¿entiendes? no, o sea, vamos a la conciencia de cada uno, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos piensen que no somos nadie enemigo de nadie entienden sino hay que ver el mundo desde otro lado y me tiemblan las piernas, pero me los hermanos concejales tengo todo a favor de la vida y la vida nos llama a que, a que actuemos desde otra conciencia entonces yo sugiero renuncien, renuncien los que tienen pedida la renuncia eh, el, eh, el que no representa al partido que lo que lo que lo, que, que lo exigió renuncie y como se dice y esa renuncia no significa nada malo humano porque estamos todos juntos Y todos tenemos luz y oscuridad adentro, ¿no? Jesús dijo el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra y va por ahí. O sea, ninguno de nosotros somos tantos ojalá que lo seamos. Entonces, es simplemente eso. Yo diría que renuncien, que no pasa nada, eh, que eh, la vera se la piense y se dé cuenta que no está respondiendo a, a lo que se pide, que si tiene que darse la vera, que haga, haga el centro de sí, ponga la fuerza ahí. Y ahí van a ser 20 años de fuerza donde lo va a dejar para el bien público. El mundo está cambiando y ya no necesitamos más fines egoístas. Con los fines egoístas estamos podridos y nosotros vemos el mundo un poquito más arriba. Bolson es un puntito. ¿me entienden? nuestros ancianos maquineros yo hace 40 que vivo 37 36, 35 que compré la chaga 36 ¿entienden? Eh, eh, va a primar una empresa turística para tirar toda la basura sobre el agua que había la comida que ninguno de nosotros va a vivir sin agua y sin alimentos entonces es esto piénsenos desde su alma desde su ser superior que realmente en tiempo de que bueno Aaron